El Círculo Secreto Dicen que posiblemente Era el hombre más inteligente de la Tierra El hombre más inteligente Que jamás haya existido Su nombre Albert Einstein Y su cerebro Prodigioso El cerebro de en esta noche en el Círculo Secreto con Joseph Enquijarro. Joseph muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, hola, hola. Buenas noches, Silvia. Dicen que el hombre más inteligente del planeta, no sé si es un poco exagerado, pero tonto no era, ¿eh? No, bueno, tonto no era, pero oye, me han dicho que tenía también dificultades en las mates cuando era niño chico. ¿Sí? O sea que eso me reconforta tarde o temprano, Digo, yo que antes de morirme <ríe> no llegaré a la teoría de la relatividad, pero algo haremos, al menos sumaremos dos y dos. Eh, porque os propongo hacía el, también, ¿eh? El, el, sin, duda, sí. sin duda alguna. ¿Por qué os propongo el, el tema del cerebro de, de Einstein? Pues porque recientemente, esta misma semana, ha aparecido el que podríamos decir enésimo estudio al cerebro de Albert Einstein y que ha sido eh, llevado a cabo por la Universidad Normal de China Oriental. A mí, cuando vi lo de normal, digo, eso es que hay una universidad anormal de China ah, Oriental. se llama así. No dices que sí, es sí, normal. Sí, ah, vale, vale, sí, vale. Sí, sí. vale. <risa> Sorprendentemente se llama así. Es la Universidad Normal de China Oriental. Bueno, pues, eh, pero claro. No occidental, ¿eh? un... oriental oriental. Sí, sí, para es, es, es, llevar es, es, a cabo un, un estudio del cerebro es necesario un cerebro. Y bueno, claro, sí que había oído alguna claro. vez sí, sí. que el, el cerebro de Einstein había sido conservado. Lo que no sabía es que eh, su historia es rocambolesca. Es una historia fascinante. ¿eh? Pero pe ¿en pero qué momento fascinante. le extraen el cerebro para investigarlo? Pues en el momento en el que le están haciendo la autopsia, esto es así. Sí. Fíjate o que sea, es nada más porque... morir. Claro, el problema es que sí, fue, sí, fue sí. Eh, Josep, que fue con alevosía y nocturnidad. Absolutamente. Einstein murió el 18 de abril de 1955 eh, por culpa de un aneurisma en la horta abdominal. Por aquel entonces tenía 76 años ya era, por lo tanto, un hombre de fama eh, mundial y consciente de que podía, de alguna manera, ser venerado su cuerpo o ir eh, mucha gente al cementerio y estas cosas, dispuso que su cuerpo pues uh, fuese incinerado en la intimidad y que eh, las cenizas fueran esparcidas por un, por un río y que solamente después de que hubieran sido esparcidas por un río los medios de comunicación se enteraran de su muerte bueno, el pobre Einstein si, si nos está escuchando debió mm, echar la maldición y las pestes a todo el mundo porque apenas una hora y cuarto después de, de morir Eh, fue llevado al, al, al anatómico, vamos, a, a realizar la autopsia, y allí un patólogo de nombre Thomas Harvey, que por aquel entonces tenía 43 años, y que es un personaje sabemos, muy importante en la historia que vamos a contar, ¿no? Claro, eh, hoy sabemos que eh, era un fan absoluto del trabajo de Einstein, decidió por cuenta y riesgo extraer el cerebro del genio, lo pesó, lo fotografió, Y lo que es más heavy, lo cortó en 240 trozos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Repite, repite? 240 trozos y los. Eh, se los fue llevando en, en unos eh, botecitos, unas probetas eh, repletas de formol y los conservó en, en su casa. Eh, ¿Por qué hizo eso? Eh, no era un robo... Eh, digamos normal nadie se lleva consigo el cerebro de una persona y encima lo disecciona en 240 trozos él estaba convencido de que esa era una mente prodigiosa que ese cerebro podía guardar claves eh, en el futuro para el estudio de la neurología entonces la neurología prácticamente eh, no existía ¿no? pero eh, así, lo, así lo dispuso y entró en contacto con un doctor que era además amigo de Einstein el doctor Zimmerman que estaba en el hospital de Princeton y dijo doctor me he llevado el cerebro de, de Einstein ¿Y qué ocurrió? Que Zimmerman dijo, pero bueno, tú estás, estás zumbado, tú estás loco o qué, esto hay que decírselo a la familia. Pero la, como, como el interés de este Harvey era eh, contactar con doctores para que llevaran a cabo estudios eh, con, el, con el cerebro de Einstein, lo que ocurrió es que la familia terminó enterándose por la prensa, de que le habían quitado el, el cerebro. El cerebro a su padre. de su familiar estaba partido en 240 trozos. ¿Y no denunció? Exactamente. Eh, bueno, es muy curioso porque aquí Zimmerman hizo de abogado del diablo y le dijo, mira, este pobre hombre en realidad lo que quiere es eh, hacer estudios con el, con el cerebro de tu padre. Entonces llegaron a un acuerdo, firmaron incluso un contrato en el que eh, Hans Einstein eh dejaba, eh, digamos, a la ciencia ese cerebro, pero curiosamente siguió en posesión de, de, este, de este perturbado, porque es que yo creo que no, no tiene otra, otra calificación. Sí, que, que, que, que... por cierto, tenemos que decir que este personaje llegó a guardar, no el cerebro, sino el cerebelo, es una parte del cerebro uh -huh. en el sótano de su casa. Voy, ahí, voy. ahí voy porque eh, bueno no contento con, con haber, haberse llevado eh, esos 240 trozos a su casa eh, esa obsesión porque pudieran estudiarlo y ahora ya con el compromiso de la familia hizo que eh, bueno, terminara discutiendo una y otra vez pues con, con la mujer hasta que terminaron separados y yo me imagino las discusiones ya te estás llevando la cabeza de este hombre fuera de aquí ¿no? debía ser una cosa uh, terrible bueno, la cuestión es que eh, la que se fue, fue ella el cerebro se quedó y terminó guardando el cerebelo y otras partes del cerebro en, uh, en el sótano de su casa, a todo esto algunos doctores empezaron a interesarse por, uh, por aquella historia aunque no sería hasta 30 años después que llegaría el primer estudio al, al, al cerebro, de hecho E... ...todo fue como consecuencia de un reportaje periodístico... Eh, ...que se publicó en 1978 en una revista de New Jersey y ...y que eh, este periodista que se llama Steve Levy... Eh, ...publicó un, un artículo que se titulaba... ...Yo encontré el cerebro de Einstein... ...muy, muy descriptivo, ¿no? Y que, eh, bueno, da con Thomas, que ya era un hombre mayor y le dice, oiga, yo tengo entendido que usted tiene consigo el cerebro de Einstein. Él empezó negando la mayor, que todo aquello pues había sido un, una confusión, un, un error, pero al final sacó una lata de sidra, atención, ¿eh? una, un, una lata como las de cerveza, pero de sidra, llena de formol y con el cerebelo de Einstein en su interior. Qué Tera. barbaridad, y qué personaje, ¿no? Sí, pero es así pero como... Pero lo llevó al maletero de su coche, incluso, ¿no? Ta también lo llevó al maletero de su coche. Bueno, pensé, él iba repartiendo trocitos de, de ¿eh? cerebro por, por, por todos claro, lados pero, hasta que... Claro, sí, pero... Una cosa, bien. pero, claro, vale, muy bien. Él reparte, disecciona, tiene trozos. La familia se supone que lo dice, que sí, que le da permiso para que la ciencia haga sus estudios. Pero este hombre, aparte de estar moviendo los trozos de un lado para otro... ¿En no los, los, estudios, nadie... los estudios que él realiza algo? De... No, no, no, no, él, él es un eh, simple patólogo, no tiene el material necesario para llevar a cabo esos estudios y de hecho eh, de su gestión directa no conseguirá absolutamente ningún contacto, es más... Aquellos trocitos de cerebro que había podido Llegado a enviar incluso a Buenos Aires A Argentina, donde fueron examinados Por el doctor Jorge Colombo Del laboratorio del COCINET El CEMIC de, de Buenos Aires Fue eh, Colombo, este argentino Quien solicita a Harvey eh, Uno de esos pedacitos y se lo envía por correo Fíjate tú La historia que pro, procedimental eh, Puede llegar a ser Y eh, Al final ya, en, en el hecho de su muerte, con 93 años de, de edad, no se sabe muy bien cómo el, el, el cerebro de Einstein es finalmente encontrado en la Universidad de, de Berkeley, en California, donde una precursora, yo creo que le, Silvia le vas a tener que dedicar una sección a esta, a ver, a esta a punto, mujer, a punto. Marian Diamond, que eh, bueno, tuvo una, una vida muy, muy, muy curiosa hasta que, porque ella es una de las uh, madres, iba a decir padre, no, es madre de la actual, o precursora de la actual neurociencia, eh, quien a partir de 1984 eh, estudia. El, eh, por primera vez, es decir, 30 años más tarde, por primera vez el eh, cerebro de Einstein desde una perspectiva científica y eh, llega a la conclusión de que las eh, células eh, gliales por neurona eh, son o, o, es, o están en el, en el eh, cerebro de Einstein Con, un mayor, con una mayor frecuencia que era el grupo de control que eh, había establecido las células gliales antes de que me lo preguntéis son las que cumplen una función de apoyo de las neuronas e intervienen activamente en el procesamiento de la información y eso cree eh, esta mujer Diamond que podía ser el toque de eh, la gran genialidad de Einstein que no era tanto su inteligencia como la capacidad de relacionar datos eh, como, como decía Paster ¿no? la, la casualidad solamente beneficia a las mentes preparadas, él era un hombre preparado pero precisamente por ser preparado y por tener a su alrededor a gente también muy preparada que estaba trabajando en la misma sintonía lo que hacía era eh, poder relacionar todos esos trabajos para luego sacar una conclusión absolutamente eh, novedosa ¿no? eh, eh, con respecto a las áreas de trabajo que él podía estar tocando. En el año 1999, la revista, la publicación más importante del mundo de la medicina, publicó un trabajo que se titulaba El excepcional cerebro de Albert Einstein. Tenía mucho que ver ese artículo con eh, lo que estamos contando hoy aquí. En efecto, es la revista Lancet eh, quien se hará eco, precisamente, del primer eh, estudio. Fíjate eh, cómo es la, la ciencia patriarcal con respecto a, a Diamond, porque... Mm, Se la, se la deja de lado y eh, se toma en cuenta un estudio hecho solo con fotografías de las secciones de Harvey y a partir de ahí basándose en esas fotografías eh, los investigadores concluyen que los lóbulos parietales de Einstein presentan una morfología atípica y eh, esta, esta morfología mmm, bueno sería también responsable de, eh, de esa genialidad de, de Einstein, ¿no? Y, precisamente... Una, una conclusión a la que también han llegado más recientemente otros investigadores. Sí, eh, han habido otros estudios, por ejemplo en 2012 la Universidad de Florida llevó a cabo otro, otro estudio similar y el más nuevo es este que insisto, que ha sido hecho público esta misma semana. Jesús... Pero bueno, nada, no, lo que se eh, diga, cuando se tosí? Coronavirus, okay. ahora se dice coronavirus. Bueno, no, se llama resfriado de carnaval. Sí. Ah, vale, vale. Caso, eh, el, el último ha sido llevado a cabo por este Weiwei Men. Eh, entonces se llama coronavirus. Eh, con ese nombre no, no, no, es, no, no suena muy serio, ¿eh? Weiwei Men. Pues lo es, lo es. Muy serio el trabajo que ha hecho este hombre. Porque lo que ha hecho es eh, eh, coger, eh, digamos, trocitos de, del cerebro de Einstein y, eh, bueno, digamos que utilizando una nueva técnica que mide... Eh, digamos, la, la, la codificación por colores y las, los grosores y las diferentes subdivisiones. Mm. Perdón. No, no te preocupes. Del, ya sabéis que esto cuando ocurre en la radio. Eh, exacto, y no, se, eh, repite, te, te, se repite, te se repite. Se sí, estás sí, intentando, sí. pero bueno. Es la ley de Murphy, Al, se cumple siempre. Exactamente. Es, de verdad, es, es como la relatividad, que tiene la manía de cumplirse. Sí, además, yo creo que también verdad, era... Me ha era... venido muy bien esta pausa, Bruno, porque sí. le he podido dar claro. algo. Muchas claro. Muchas gracias. Y el, y, el, y el efecto que tenía del cerebro era lo que le hacían lo, lo de los, lo los planos Einstein. No, pero ahora en serio, eh, ahora sigues comentando lo de Wei pero a mí me gustaría saber si en todos estos estudios, me imagino, que a la hora de coger ese trocito del cerebro de Einstein, hacen la comprobación pertinente, no sé con qué la harán, de que realmente es eh, su cerebro, que no pertenece absolutamente a ninguna otra persona, sino que, que es de, de él. No he encontrado información relativa a, a cómo fue a parar a Berkeley, que es la clave. Es decir, cuando este señor descubre en 1978 el, uh, el cerebro en la, en la casa de Harvey, declara, se derrumba, le dice que sí, que él ha cometido... ...todas esas uh, fechorías... ...no se sabe muy bien... Eh, ...de qué modo este hombre que ya es mayor... ...está con 93 años... Eh, cede el, el uh, material... ...porque sé que estuvo... ...previamente... ...en un uh, museo... ...donde eh, por cierto... ...ha ido a parar... Uh, parar ...de nuevo... Eh, y, ...y digamos que, que no queda claro quién... ...ni cómo... Eh, hace llegar el, cele el cerebro desde la casa de Harvey hasta la Universidad de Berkeley pero es gracias a esa maniobra que se reúnen todas las, las piezas del cerebro incluso la que había llegado a Buenos Aires después de haber sido utilizada para la experimentación es de vuelta es decir que en realidad el hombre lo que iba haciendo es mandando pedacitos pero haciendo como de, de agente ¿no? de es distribuidor que, es que insistimos se partió en 240 trozos ese cerebro el de Einstein poquito después de fallecer este personaje lo hizo pero ahora mismo dónde se encuentra bueno iba a decir el cerebro alguno de esos trozos Pues, eh, que, que yo eh, sepa, están en un uh, museo estadounidense que Ajá. se me ha ido la, la... Creo que estaba en Miami, creo recordar, ¿eh? sí. pero no, no, no tengo la absoluta seguridad. Enseguida os busco el dato. Sí, es el Museo Nacional de Salud y Medicina. Eh, creo que está en Miami, ¿eh? pero no tengo, no tengo la ubicación... Eh, digamos, física. Pero se sigue lo... investigando y ya no. Ya no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, se sigue investigando y prueba de ello es este este nuevo estudio de Men en el que lo que ha podido hacer es, eh, digamos, eh, estudiar las conexiones eh, que unen la parte, eh, o sea, la parte derecha de la parte izquierda del cerebro, esa, ese corte eh, longitudinal a través de lo, diferentes grosores y subdivisiones del cuerpo calloso en toda la longitud. Y, y entonces, estudiando estos nervios que se cruzan de un lado al otro del cerebro, Men llega a la, a la conclusión, que ha sido publicada esta semana en la revista Brain, que Einstein tenía conexiones más extensas en ciertas partes de sus hemisferios cerebrales. Con lo cual, eh, si era especial. Sí, o sea, si tenía eh, algo que... que no tiene el común de los mortales. Claro, físicamente vamos a ver lo que han hecho es tomar grupos de control de gente joven, de uh -huh. gente de mediana edad y de gente mayor y eh, se han se han comparado las conexiones de Einstein con esos grupos de control y al parecer está por encima de todos, es decir que este hombre tenía un cerebro eh, privilegiado y esa es digamos la conclusión ahora sí más seria y más científica porque los estudios previos estos que antes comentábamos Bruno del año 2012 Y de nueve uno había sido efectuado solo con fotografías, es decir, no... No, no puedes deducir más que lo que ves eh, a través de tus ojos no has podido meter un, un microscopio, no has podido medir, no has podido hacer eh, toda una serie de, de cosas que eh, imagino estos eh, neurólogos han, han llevado a cabo ¿no? para eh, efectuar los estudios y sin embargo este, este último estudio sí, igual que el de Diamond sí gozaron de la posibilidad de tocar, de pedir, de pensar de meter en un microscopio eh, esas secciones del cerebro de Einstein para saber si están por, por encima o por, uh, por debajo de la, de la media. Al parecer, eh, insisto, eh, Einstein tenía un, un cerebro privilegiado. Imagino como, como lo podría tener Stephen Hopkins, ¿no? que son personas eh, que han dedicado su vida estrictamente a su trabajo ¿no? les ha ido eh, por así decirlo, entre comillas como el culo en otros aspectos sí. de, la, de la vida, porque han focalizado o porque la vida les ha obligado a focalizar en, en aspectos de, de su trabajo la verdad es que es una historia verdaderamente fascinante eh, nos imaginábamos algo pero no sabíamos eh, que había de mito que había de leyenda pero Toda esa leyenda y ese mito tiene algo que ver con la realidad, porque el cerebro de Einstein ha sido analizado, ha sido investigado, existe, ha sido troceado. No es leyenda todo lo que se ha dicho, sino que hay parte de realidad, mucha parte de realidad. Evidente, y fíjate, como de un acto, entre comillas, criminal, ¿no? como es el robo de un órgano, Eh, la familia le hubiera podido eh, buscar eh, muchos problemas a Harvey por ese por ese robo por esa extracción sin, sin permiso eh, pues hoy día Dos años después, treinta años después, somos capaces de seguir eh, estudiando, conjeturando y filosofando acerca de uno de los hombres que yo considero más icono, icónicos del siglo del siglo XX. ¿no? Y el, eh, y una cosita, sí. Joseph, el cerebro está en el Museo Este que crees que está en Miami. Sí. ¿Y el cerebelo también o es ese se quedó? Sí, sí, sí, está ah, vale. eh, to, todo ya... Por, afortunadamente, el maletero del coche imagino que estará <risa> limpio, que la botellina de sidra también, pero todo, todo está, ah, está vale. juntado. Es que de hecho... Eh, en internet puedes encontrar algunas fotografías de la, de la época, en blanco y negro que son, uh, son uh, realmente muy, muy truculentas y podéis encontrar fácilmente a Harvey eh, que, se, que, que ha posado eh, hasta no hace tanto tiempo pues con alguno de los botes de Formol para los fotógrafos que quisieron uh, recordar esta, esta historia una historia que, insisto, y fíjate eh, a, a mí siempre me ha ap apasionado el personaje, sabía que se conservaba el cerebro, pero no tenía idea, francamente, de esta rocambolesca historia del patólogo loco o del patólogo sí, sí, grupi y, sí. y, y, y del cerebro y del cerebro viajero, porque hay que reconocer que no solamente se lo llevó del hospital a, a su casa, sino que después eh, él tuvo una vida eh, muy movida después de la separación, cambiándose eh, varias veces de, de lugar de residencia, lo cual justificó que el cerebro estuviera hubiera muchos días en el maletero de, de, del, del coche y por mucho formol que le eches, el calorcillo mmm, debe hacer sus efectos. El cerebro beiste en esta noche en el círculo secreto con Joseph en Guijarro. Joseph, muchas gracias. Mañana. Un placer hasta mañana.